Y esto es el duro del récord. Ese que trae muchas ganas de darme pa' abajo que me dé la cara. Yo como quiera lo atiendo, como quiera le entro y no traigo más nada. Yo solito le hago frente y adoro a la gente que manda al contrario. Se me está haciendo costumbre matar dos o tres De los que matan diario Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Bien dicen que en el negocio siempre son los socios que te traicionan cuando sale buen queso que vale alto precio y la banca está lona pero soy toro encartado y se van a tragar que me salga ahora le doy un saludazo por el señor cantar se Se murió mi abuela, que eran importantes Que no te llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo ¿Qué color quieres la caja? ¿Te gusta plateado del color dorado? No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expistoleros Me llega un pitido es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Están directos conmigo, Cuba y Puerto Rico Los tengo en la bolsa